Eh, terminó con el tema, pues es avisando a un exorcista ¿no? me parece cuanto menos curioso avisar a un exorcista para que exorcice el, el sí, fantasma sí. de un marido muerto desde luego, y eh, en este caso no sé no sé quién es el bueno ¿eh? Eh, no si el marido y la mujer eh, los dos eran tremendos pues sí, la verdad es que sí lanzándose maldiciones el uno al otro ¿no? pues sí, la verdad es que sí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 Eh, del asesino fueron varias de hecho ahora pues continuaremos pero como puedes ver pero, eh, y la verdad es que eh, precioso ¿eh? o sea porque este no, no, caso totalmente. el caso que nos has comentado no es el único es el comienzo de una serie de casos hay una auténtica lista de, de víctimas de este fantasma de este asesino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 Estas manifestaciones son muy temidas, ya que se las identifica comúnmente, eh, como decíamos, se les denomina la luz mala y se las identifica como un alma en pena, el espíritu de un difunto que no, no recibió, según ellos, su cultura cristiana. Ante un encuentro de este tipo, se recomendaba popularmente decir una oración y luego morder la vaina del cuchillo como último recurso. Eh, también se les decía, por ejemplo, que se debía eh, enfrentar con un arma blanca,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 saludos chao